cuando comparamos la comunidad del islam con el cristianismo o con algunas de las iglesias cristianas o así llamadas hay que notar que en el islam hay una ausencia de todo aspecto jerárquico en el orden religioso porque según el corán el profeta recibe directamente su misión de parte de Dios. Pero en la comunidad islámica nadie goza de poderes religiosos que los otros no puedan tener. Existen jefes, pero estos jefes tienen poder político porque en el Islam no hay ningún sacerdocio. Todos los musulmanes son iguales ante Dios. El Corán dice, os hemos creado de un varón y de una hembra, y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. Para Dios, el más noble de entre vosotros es el que más le teme. Y esta expresión del Corán tácitamente se opone a Toda discriminación basada en la clase, la inteligencia o la raza no admite más que una sola fuente de distinción, el grado de temor a Dios. Esto significa que forman capítulo aparte un sector, no sé si decir privilegiado, el de los musulmanes que, según el Corán, tienen un auténtico temor de Dios. Porque todos los hombres son iguales. Pero los musulmanes, según este punto de vista, poseen una nobleza particular. Porque se presentan como el pueblo de los que de verdad temen a Dios. El Islam, entonces, es una comunidad de laicos. Pero de laicos que han hecho una elección religiosa y los que no han optado así no son considerados miembros de la fraternidad musulmana, ocupan un sitio en la sociedad musulmana, sí, tienen derechos también y los musulmanes tienen deberes de justicia para con ellos, pero no están en pie de igualdad con los creyentes. A esta comunidad, el Corán le da una cantidad de fines, cierto número de fines como la fraternidad y la propagación del ideal de la ley musulmana. El Corán dice que Alá es quien ha mandado a su enviado con la dirección y con la religión verdadera para que, a despecho de los asociadores prevalezca sobre toda otra religión a veces el Corán por lo menos en una ocasión llama al Islam pueblo de Dios o si no podríamos decir también partido de Dios y la presenta como una comunidad que se opone al pueblo de Satanás la forman a esta comunidad llamada pueblo de Dios o partido de Dios, todos los que han tomado a Dios como patrón, como señor y dueño, mientras que los demás tienen a Satanás como dueño y señor. Y en este plan de identificaciones, de afiliaciones, el Corán es muy estricto, porque el musulmán no se afilia sin reservas más que con otro musulmano, aunque no le está prohibido tener relaciones sociales con otros hombres, puede tener esas relaciones sociales siempre que ellos no ataquen al islam. Y en todo caso, tiene el deber de ser justo con ellos. Como ya hemos señalado otras veces, en la práctica, todo musulmán es apto para llevar a cabo cierto número de funciones religiosas, oración, alabanza a Dios, ofrenda de sacrificio en la peregrinación ritual, y encontramos así algo similar a lo que en la iglesia cristiana se llama sacerdocio de los laicos. La comunidad musulmana entonces nos presenta un aspecto particularísimo que es ignorado por casi toda la gente. Por eso nuestros oyentes deben comprender que estas pláticas informativas donde observamos las diferentes convicciones entre el islam y el cristianismo, repito, estas pláticas nos están ayudando a descubrir cosas que en general se ignoran, basadas en prejuicios o en interpretaciones equivocadas de algunas actitudes. Puede ser que no estemos de acuerdo con ciertas reacciones características de los musulmanes o con episodios de violencia que a veces no tienen nada que ver con estas convicciones pero conviene estar informados acerca de la esencia de la doctrina musulmana para que del mismo modo nosotros podamos comprender como cristianos dónde están nuestros puntos de contacto y dónde nuestras posiciones no se aproximan entre sí. Por eso es que la comunidad maometana ha conocido a través del tiempo formas muy diferentes, porque al principio Fue un imperio árabe unificado bajo el mando efectivo del califa y luego hubo una justa posición de estados independientes unidos por la misma fe en el Corán y con un califa que gozaba solo de un título honorífico. Y finalmente, después que se suprimió el califato, un conjunto de Estados Unidos por la misma fe que aspiran a cierto acercamiento mayor entre sí. Seguiremos tratando estos temas, amables oyentes, pero hoy terminó nuestro tiempo.